Los papeles lo tenemos acá Pero Esto se ha a entrenar ahora en un ratito Ellos están acostumbrados con el tema de El calor, ¿no? Claro este, Vamos a hablar con, con el español A ver qué Estamos esperando acá el Me gaciego. voy a pasar Pritamente sí. a ti, Matías Le hago la primera y, ¿eh? Dale, dale, dale Gassigo Ahí estamos Ah, sí, sí. A ver. Aquí. Aquí estamos, bueno, gracias por la gentileza, este estamos eh, a un poquito y nada de entrenar con, con Puerto Rico, ¿verdad? Sí, salimos ahora en media hora, sí, nosotros llegamos el domingo de, de Nueva York, quisimos llegar pronto pues, para pasar el jet lag y... Y bueno, yo Mallorca fue un poco una locura para realmente centrarnos en, en el Mundial y, y bueno, eso nos estamos, una bueno, parte recuperando, intentando lo más, estado lo más fresco posible y, y trabajar las últimas sesiones para para afinar detalles, más que otra cosa. Y en casa Sí, yo yo, yo <risa> caso sí, no, no, soy de Sevilla, soy soy de Valencia, pero bueno, está claro de que de que soy de soy de aquí y bueno, pues a eso y poner una, una ilusión especial, ¿no? Eh se si va a venir participar toda mi familia, pues, presentarse donde donde has crecido como comentador, y pues también creo que para Puerto Rico es una ayuda por todo el tema de gestiones que, que hay que hacer aquí, que, que no está fácil. Bueno, eh, no está muy lejos, Valencia, aquí por una carretera cerquita estamos, en dos oídas estamos. Un poco más, por carretera hay cinco o seis horas, <risa> por tren, que es donde yo creo que es mejor medio de transporte que hay en España, sí que está en unas tres horas de estación Valencia. Bueno, sí en Argentina, ¿no? ¿Verdad? Sí, no, no, yo creo que nosotros nosotros vamos mañana a Madrid a con Turquía, también vamos a ir en el AVE y yo creo que es una comodidad porque lo coges en la ciudad, te deja la ciudad y evitas todo, todo el lío de, de aeropuertos. Llego hablando cinco minutitos con Matías Traversa, que está en AM570 en Radio Argentina, a través de uno contra 1 web.com para todo el país. Primer rival de Argentina, este algunas preguntas te hacen. Okay. Paco Olmos, ¿cómo le va? Un gusto, ¿eh? eh a la distancia, Hola. un placer conversar con usted. Buenas tardes un placer poder hablar con vosotros eh, vio algo del partido ayer de Argentina frente a españa en madrid Sí, lo vimos todo porque habíamos acabado el entrenamiento y estábamos en la cena y lo pudimos lo pudimos ver y bueno pues yo creo que más conclusiones de, de propia Argentina yo creo que también pues bueno que, que españa hace el mundial en su casa que, que tienen el mejor juego interior con diferencia de de la, ...del Mundial y que... ...con la apuesta aquí hizo Argentina de la zona... ...es obvio que puedes parar algo el... ...el juego interior, pero quedas un poco desnudo en el rebote... ...y sobre todo... Eh, ...España no solo fue interior... ...es probablemente aparecen los tiradores con situaciones cómodas... ...como fue como fue ayer. Claro. ¿Qué, qué importancia le da usted a... ...a los juegos amistosos? ¿De rodaje? El... ¿Para preparar? Eh, ¿Para probar cosas...? Resulta visto, no sino el crecimiento del equipo, el ir cogiendo el ritmo y la condición que para nosotros es más complicada porque nuestra preparación es la más corta que, que cualquier selección y para, como te dices, ir probando diferentes detalles defensivos, diferentes estructuras de ataque y metiendo también diferentes eh, quintetos que, que en un momento ahora tengas preparado para diferentes situaciones. Lo más importante es pensar y hacer foco en el en el sábado contra Argentina, como así lo piensa gran parte del plantel argentino, que es ya eh, dejar atrás lo que ha pasado en los Juegos Amistosos y, y poner la cabeza en lo que será el debut mundialista. Sí, nosotros nos queda mañana el partido contra Turquía, eh, un poco para poder afinar los últimos detalles, a ver en qué ritmo estamos y, y prácticamente todo pensando en el El partido Argentina, donde sobre todo vos pues, a partir del 28 haremos haremos énfasis en detalles particulares de ese primer juego. ¿Qué expectativas tiene para el Mundial con su selección? Porque bueno, que a que nivel tienen... continental han conseguido eh, muy buenos resultados en los últimos tiempos. Sí, venimos de la plata del Mundial, de la plata del Centro de Básquet, pero uh -huh. tenemos que ser conscientes. Las últimas dos Olimpiadas las hemos visto por televisión, los últimos dos Mundiales, no hemos clasificado la primera fase, con lo cual y hemos llevado plantillas a priori más, poten, más potentes individualmente, con lo cual tenemos un objetivo claro que, que es clasificar y a partir de ahí pues eh, ver dónde pudiéramos quedar, porque está claro que el cruce de, de, con el grupo de España va a ser peligroso. Claro. Eh, es, el volumen de juego y conociendo tal vez más... A, a, a, va conociendo la, las entrañas de este equipo español, él eh, eh, ¿cree que el volumen de juego puede llegar a aumentar tomando en cuenta todo lo bueno que ha hecho España en los amistosos? ¿Cuánto volumen? que quieres decir? El, el techo del equipo, eh, eh, porque se ha visto una, una selección realmente contundente. Eh, ganando con bueno, con clarridad todos los si, juegos amistosos que protagonizó yo si, sinceramente contundente creo que fue que fue ayer no en el resto ha habido más eh, luces y sombras es claro que han dominado han dominado y eso es una realidad yo conozco bien esta generación lleva muchos años juntos muchos bases último mundial se juega en casa con lo cuales eh, tienen todas las circunstancias para ser máximos favoritos Pero bueno, creo que el Juego de España va a depender más de que no pierda la concentración, no pierda la intensidad, que de que los rivales le puedan durante 40 minutos sacar del partido. ¿Qué, ¿Qué lo preocupa y lo ocupa de Argentina en estos últimos días de la preparación? Bueno, me preocupa todo, ¿no? Creo que ellos van a llegar en su mejor momento, porque así es la historia argentina, cuando llega la competición están en su mejor momento. Eh, creo que hay jugadores de, de la generación dorada como Pablo, como Luis, como Nocioni. Creo que también pues Leo Gutiérrez le va a ayudar mucho a abrir la cancha. Walter Gehmann está totalmente recuperado. Y los jóvenes son jóvenes talentosos. No podemos obviar que Kampas acaba de firmar el Real Madrid. Zapata va a ser un tirador importante. Y nosotros no tenemos gran, gran volumen en el juego interior, con lo cual el hecho que sus pibos jóvenes no, no sean una gran opulencia tampoco nos, nos da un gran beneficio porque los nuestros tampoco lo son. ¿Y de su equipo qué planifica? ¿Cómo lo proyecta? Bueno, pues que entiendan que el talento se nos se nos suele dar, talento individual, y que a mí me gusta que ese talento sea colectivo, que tenemos que ser un equipo poco predecible, que sea disciplinado, que sea concentrado, y que entendamos que en un mundial tienes que sobre todo ser defensivamente sólido, y nosotros donde no nos llegue La solidez física, tenemos que ser solidarios, eso estamos trabajando ¿no? en, en una mentalidad totalmente colectiva de defensa y de ataque. ¿Qué tipo de jugador, le hago, le hago la última y, y para que pueda continuar con, con su tarea naturalmente agradeciéndole la gentileza, ¿qué tipo de jugador o cómo lo podría describir a, a Brian Díaz, Paco? Bueno, Jorge Bryan es un prospecto de, de futuro presente ya para, para Puerto Rico un chico que estuvo en una buena universidad como Nebraska que ha jugado en un equipo importante de Puerto Rico como es Piratas de Quebradillas, consiguiendo ¿no? el título del año pasado que ha dado un salto del año pasado a este lo físico aunque ahora le queda mucho recorrido y como yo solo un poco decir, eh, encarna la figura del pivot moderno un pivot móvil, un pivot que puede hacerse muy grande si trabajaría en el gimnasio que corre a la cancha y que tiene una habitud, que es capaz de finalizar con las dos manos, incluso el tiro corto. Paco, le agradecemos su tiempo eh, por detenerse, hablar con nosotros un ratito de básquetbol, repasar la actualidad de España, la actualidad de Argentina, y naturalmente conversar un rato de, de, de su Puerto Rico hoy por hoy, teniendo en cuenta tiene un amistoso más, y, y el debut será contra contra la Argentina. Que le vaya muy bien y le agradecemos mucho por, por participar de Uno contra Uno Radio. A vosotros, un fuerte abrazo. Que le vaya bien. Paco Olmos, el gracias, entrenador de gracias. Puerto Rico, conversando con el gallego y charlando un poco con nosotros, le preguntaba ¿Qué? a Javi de, de bryan Díaz, porque es mirado por algunos equipos de Liga Nacional. Se sabe sí, que claro. eh, Jorge Brian Díaz tiene posibilidades de, de jugar en el básquetbol español, pero bueno, hay, hay equipos de la Liga, como ya han hecho con otros jugadores importantes de la selección de Puerto Rico. Porque, a ver...